Bueno, el, eh, es una simplificación, ¿no? El, el electorado del Partido Nacional del Partido Colorado tiene también aspectos policlasistas, por mm. decirlo de alguna manera, pero ciertamente eh, han sido hasta ahora el, la excepción de los intereses de los sectores económicamente dominantes y de ese sector aritmático que existe en el Uruguay, existe también en el resto de los países eh, son conocidos como eh, se les conoce como los pitucos, no Ajá. creo que una expresión similar en Argentina podría ser tilingo, no no no, claro. no no sé exactamente cuál cajetilla, no sé cuáles son las expresiones que se utilizan para eh, calificar. a te diría que ni siquiera es una expresión de denuesto o, o, o si bien tiene un componente despectivo es más bien calificativo de un sujeto que no solo tiene poder económico sino que además lo ostenta, ¿no? Claro. Y ese sujeto es el que Benedetti en ese texto realmente muy, eh, realmente muy descriptivo, ¿no? Muy preciso. Benedetti además tiene cierta una capacidad importante para expresar ese tipo de cosas. Eh, refle quiere reflejar en los hospital. Eh, efectivamente durante esta campaña se utilizó mucho el término, porque por otra parte el candidato, principal candidato opositor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, es exactamente el que Uruguay se considera un pituco, claro. ¿no? Es un tipo que eh, nunca pisó ninguna institución pública, ¿no? Desde el banco, la School las mejores, las más caras, universidad privada, Eh, vivió toda su vida en el barrio más caro de Uruguay ahora vive en un barrio privado en Uruguay hay muy poco barrio privado en la tabona es, eh, tiene una vida de aristócrata toda la vida así, nunca trabajó él mismo eh, se jactaba de haber sido un parásito total hasta los 30 años, un tipo que jamás había trabajado y nunca trabajó, su esposa dice, no, él nunca trabajó, él pasó de no ningún tipo de responsabilidad, hacer legislador directamente porque entró en la lista de su madre, de su madre que eran vosotros vamos hablando de de ese tipo de personas no que además tienen una una lucha muy importante, en el tiempo de viven haciendo gimnasia, ejercicio en este caso además de rubios le, le, le, no, no esto no es despectivo hacia los rubios no pero quiero que me entiendas este, sí sí sí se entiende de, lo, de se entiende. lo que estamos hablando no Contrasta absolutamente con lo que podríamos llamar un personaje representante auténticamente de lo que es el sector, de la base de sustentación social, por ejemplo, como Pepe Mujica, ¿no? Claro. Justamente, Pepe Mujica es prácticamente lo contrario, ¿no? Nunca sí. tuvo un peso, vive en una chaca, es un laburante, no, jamás fue a ninguna institución privada, ¿no? Este, no eh, la verdad que la contradicción de clase notable en ese plano... Pero no es cierto que todo el electorado blanco y colorado, eh, sea, no, los blancos y los colorados han tenido, por cierto, durante muchísimos años primacía electoral, ay, evidentemente eso solo se puede tener si te vota mucho pueblo, claro. ¿no? ahora lo vota mucho menos pueblo, y claro. eso es lo que hace que no ganen, ¿no? Eh, Leandro, entonces qué podríamos decir? ¿Cómo? ¿Qué te esperas ahora que estás saliendo hacia Montevideo de eh, pitucos, no pitucos, de quienes estén allí en Uruguay de cara a lo que va a pasar el domingo? ¿Qué atmósfera crees que te vas a encontrar allá? Bueno, eh, al triunfo de, de la izquierda más contundente de la historia de Uruguay, sin duda. Eh, Tabaré que este domingo va a ser más. No que la primera vez que salió electo presidente y más no votado incluso que Pepe Mujica va a tener, se va a transformar en el presidente más votado de la historia del Uruguay va a superar el millón doscientos mil votos que en Uruguay es un decir nadie lo ha superado jamás no Pepe llegó en el balotaje del, del 2009 llegó al millón ciento noventa y siete mil Tabaré el millón doscientos, yo creo que lo va a superar además largamente no sé si va a llegar al millón trescientos Que sería ya prácticamente llegar al 60% del electorado, pero va a superar el 55%, vos sea, escuchame, yo la vez pasada te dije, lo único que se discute acá es la parlamentaria y se llega con sí. un 47, 48 y efectivamente se llegó, yo creo que vos has podido discriminar esa, porque el, el procedimiento electoral uruguayo es muy exigente, ¿no? como está hecho para que el frente pierda, Este, prácticamente tenés que tener la mayoría absoluta para llegar a la presidencia, pero no así porque no se cuentan los blancos y los hablados para la mayoría parlamentaria. Ahora, lo que vamos es a un triunfo contundente, lo único que se, que se va a decir el domingo es cuál es la ventaja, y eso puede tener mucha incidencia en cuál es el futuro de los sectores que esta vez tuvieron eh, mayoría en los partidos de la oposición, que son los sectores más de derecha de los partidos de la oposición, mm. que son los que van a salir más golpeados, porque si no llega a superar el 40%, que hoy se presume que pueden estar ahí en, en el 40% pero no se sabe si llegan o si no llegan a alcanzar el 45% que yo te diría que no lo van a alcanzar eso lo más probable es que se produzca una, eh, rebelión interna tanto en el Partido Colorado que ya se está viendo no sé si esta sigue noticias pero ha habido un desgajamiento del Partido Colorado, los principales cuadros de renovación, los han ido a reunir con tabaré Vázquez como es el caso de Fernando Amado o Fachelo, son los diputados más votados del Partido Colorado, y hacen una prédica diciendo que el Partido Colorado se fue demasiado a la derecha, que en realidad no se vio tanto, por lo cual se ha transformado en un partido testimonial. Y eso habla de una gran crisis interna del el sector bordadarrista, que es el más de derecho del Partido Colorado. Y en el caso del Partido Nacional, si la uno llega al 45, su liderazgo se termina. no Lo va a seguir manteniendo desde el punto de vista formal, ya con ese esa lápida, ¿no?, de que es un tipo que no va a ser electo presidente y tiene poca chance de ser electo en próximas elecciones, ¿no? Eh, estaría hablando de la peor votación del bloque conservador en la historia, ¿no? Y va a orientarse también ahí una gran rebelión de los sectores wilsonistas del Partido Nacional, muy importante, son casi la mitad del Partido Nacional y que no son pitucos, porque los wilsonistas no son pitucos son lo contrario a la aristocracia reerista son sectores de derecha pero mucho más populares pero que perdieron en la interna y por eso el candidato es la calle pau así que a lo que vamos es una victoria contundente pero contundente y en principio lo que se va a ver es si tabaré si, si, si, si, si rompe récords y cuál es la ventaja que le llega a, a sacar a, a la calle pau no eh, eso es a lo que a lo que vamos es prácticamente un hecho Leandro, y en estos años, ¿no?, entre este, el año que viene de recambio entre los gobiernos de América Latina, ¿qué se espera o qué viene para Uruguay? ¿Qué hay de proyecto? Bueno, mira, es bien interesante lo que estás preguntando justamente, no, es, es, es bien interesante. El, el tercer gobierno del Frente Amplio, lo que esperamos para un tercer gobierno de Frente Amplio, eh, tiene mucho que ver con las características de izquierda que está siendo electa en este momento ¿no? ¿cuáles son las correlaciones internas de Frente Amplio y cuál es la característica del liderazgo de Tabare que es bastante distinto al liderazgo de José Mujica ¿no? José Mujica es, eh, si decimos el fuerte de José Mujica es la representación muy auténtica del pueblo uruguayo, la gente se siente estaba con Pepe y la gente más humilde lo ama los, los sectores populares lo aman a Pedro Mujica el fuerte de Tabaré Vázquez es la gestión, no, su primera gestión fue bastante extraordinaria y se espera para una su segunda gestión es más o menos una eh, igual de removedor, no, si uno lee el programa y lo que son los objetivos que son bastante ambiciosos, esperamos que el Frente Amplio en estos cinco años, primero logre Eh, la pobreza que en Uruguay se bajó del 38% al 11%, bueno, se pretende llegar a prácticamente eliminarla ¿no? en los próximos cinco años. La indigencia, eliminarla absolutamente. Ya se llegó al uno, estás en un punto de indigencia más o menos, a eliminarla completamente. A establecer el Sistema Nacional de Cuidados, lo cual va a ser muy importante para toda esa población que no es menor, que necesita de cuidadores para... Eh, personas que tienen la familia eh, de, de, que tengan tanto discapacidades o personas ancianas, niños ¿no? y esto como un sistema público nunca antes se había hecho algo por el estilo en, en, en Uruguay, no sé si me escuchan porque ahora justo justo he el sí, tránsito Sí, ¿Hola? sí, sí, te estamos escuchando bien ¿eh? este, se, multiplicar la inversión por ejemplo en ciencia y tecnología en Uruguay que es actualmente del 0,3% del Producto Bruto llevarla al 1% del PBI va a aumentar el presupuesto de la educación pública en Uruguay, que está alrededor del 4.5 del PBI, se va a llevar a, a, al 6% del PBI se va a seguir avanzando tanto en el Sistema Nacional Integrado de Salud como en, en es decir, lo, las leyes laborales que ya ha avanzado mucho con los consejos de salario en fin, con eh, toda la legislación laboral que se parió en estos 10 años eh, en definitiva Se espera un gobierno que puede, ya ahora, a partir de ciertas bases asentadas, que antes no estaban, avanzar mucho en la producción de transformaciones muy esperadas y socialmente muy necesarias. O sea, creo que eso es van a ser las características del gobierno de Tabalón, un gobierno de muchísima gestión ¿no? y de mucha concreción. Eh, entre ellas concretaron algunos proyectos que quedaron en, en este periodo avanzado pero que no han terminado de, de cuajar, como es el puerto de Aguas Profundas o la regasificadora, en fin, iniciativas de eh, infraestructurales muy importantes y que son muy importantes para la economía uruguaya que no han logrado todavía concretarse, pero se espera concretarlas en este periodo. También Tabaré va a alargar el gobierno el, ya en, en marzo con un plan nacional de infraestructura que va a remozar toda la las rutas uruguayas, la, la, la vialidad pública que hay mucha parte que está bastante este en fin, que tienen que que no está en, en la mejor forma y eh, se espera o se proyecta ya en el primer tiempo lanzado un plan nacional de infraestructura. Así que bueno, te digo, eh, hay metas muy ambiciosas, el programa es muy ambicioso y existen las condiciones tanto económicas como políticas para lograr concretaudos, ¿no? Eso es una novedad, porque cuando hubo condiciones eh, políticas en estos años, realmente demoró mucho en lograr llegar a una economía saneada que te permitiera impulsar algún tipo de de proyecto tan ambicioso. Ahora, ¿Me ¿has eh, escuchado? Sí, sí, sí, te escucho perfecto. Ahora, eh, yo te hago la contra, ¿no?, automáticamente, y eh, eh, lo que se me ocurre es, bueno, pero Tabaré también es asesor del Fondo Monetario Internacional, tiene una serie esto de propaganda, vínculos... Es propaganda, no le dé mucha importancia lo que <risas> es el del Fondo Monetario Internacional, eh, te digo, porque eso es una cosa que manejó en su momento el diario del País, después se uh -huh. reticó, y o sea, llega al exterior una cantidad de cosas que tiene... Independientemente de, de si en algún momento él participó en una asesoría concreta, podemos meter internacional. tiene relevancia, en mi opinión, por lo menos, política ni en el pensamiento de Lavare ni en su gestión. No, te digo porque de eh, la gente, no, aparte de todo el conjunto. El... Leandro. Leandro ahí te estamos perdiendo sí. un poco. ¿Me... Ahora. Es medio viene medio mal la comunicación, este, no no no, te perdimos un segundito. Ahora me están escuchando. Ahí ahí, decime, sí. Te decía que eh, yo le, le quitaría relevancia A de cosas que se han dicho de Tabare porque en general han sido promovidas por, algún, por la oposición particular por algunos medios de comunicación diciendo que yo que sé que es asesor del FMI o que es amigo de Bush y todo eso es eso no es nada eso no existe no tiene ninguna realidad este ni tiene ninguna influencia en el frente amplio ni tiene realmente ninguna realidad en el pensamiento político de Tabaré no no, no, no, no, no, no un gobierno alineado con la no, no. No, no, no, no, no. <risa> se nos fue se nos fue leandro ahí ahí se nos está sí, no es. yendo no se escuchas Hola, yo te escucho, pero ah, no sé sí. si ustedes me escuchan. Sí, se nos, se nos está yendo, vamos a ir eh, cerrando porque se empieza a, a ir un poco el, el audio. Ah, bueno, eh, yo bueno, simplemente quería insistirles en eso. Eh, en el exterior, en algunos lugares, en particular en Argentina, pero en otros países también, este, pueden tener una visión eh, de Tabaré Vázquez quizá más a la derecha de la percepción que tienen los uruguayos. Son mm cambios. -hmm y en realidad yo entiendo que eso es una percepción más allá de, de, de los fundamentos que pueda tener es equivocada que no refleja lo que va a ser la gestión de Tabaré ni Tabaré va a tener una política alineada con el Fondo Monetario Internacional ni Tabaré va a tener una política rupturista con el Mercosur ni va a tener una política de acercamiento a los Estados Unidos no, no, no, no es el estilo de él, ni es el proyecto, ni es lo que está en el programa lo que sí pueden esperar es un gobierno de mucha gestión y que sigue a raja tabla lo que dice el programa de, de gobierno y el programa de gobierno es público es el programa de Frente Amplio se aprobó en el Congreso y más o menos marca una profundización en una continuidad dentro de una orientación de izquierda claramente eso en dependencia de que los problemas de inserción internacional que existen en Uruguay son reales eh, eh, los problemas con el Mercosur son reales y que bueno siempre ha, siempre hay un tiri afloje ahí que este que puede generar acercamientos y lejanías en diferentes circunstancias, pero no deben esperar eso un gobierno de centro derecha porque no lo va a hacer, no, no es lo que está, ni es lo que tiene mayorías el Frente Amplio en este momento